En el Congreso de la Nación, mi experiencia personal es que las leyes se aprueban cuando hay fuerte empuje de la sociedad. Y yo nosotros lo que estamos viendo es que la sociedad está empujando este debate y está empujando esta esta aprobación. Esta es la razón por la cual se se ha habilitado. Así que nosotros somos muy optimistas en relación a que, a que esto finalmente pueda ser aprobado. El número de firmas es histórico, es eh, la mayor cantidad de firmas que ha juntado esta iniciativa que, como ustedes bien decían, se viene presentando desde el año 2007. Así que tenemos mucha expectativa y creemos que la apertura del debate y que los medios de comunicación como ustedes lo hacen podamos debatir este tema vamos a convencer con nuestros fundamentos a quienes empiezan a escuchar por, por primera vez las posiciones a favor y en contra de que el aborto se legalice.